Ahorita logrando el cometido, ¿no? El cuadro de Monagas que, su como muchos de varios equipos de acá de Primera División, su objetivo es simplemente luchar por el cupo internacional y ahí está en la pelea, hasta ahora. Sí, sí, sin duda. Deberían a las personas, ¿no? o sea, es bastante importante resaltar lo que es una asistencia como un equipo descendido de Tucanes que llega casi a las 8.000 personas, Y un equipo como el Monada, que está luchando por, por entrar a una liguilla pre-sudamericana para, para tratar de obtener un cupo internacional, no llega a las 3.000, ¿no? Con mucha más infraestructura y, bueno, quizás con una nómina un poco más importante. Por otro lado, en la, en la ciudad de, de Barquisimeto, eh, propiamente en la zona de Cabudar, en el Metropolitano, ...el Club Deportivo Lara recibió un llanero motivado... ...un muy buen llanero de muy buen torneo clausura... Y, pero, ...y con un gol de Aquiles Ocanto, el chino canto ...al minuto 62 resolvió el partido por la mínima derrota... ...al conjunto llanero y, y, y bueno, continúa su trajinar... En, ...en la campaña del conjunto de Lara de la mejor manera más líder que nunca a pesar de que solamente le, le, le lleva lo que es respecto al clausura tres puntos al conjunto de Mineros Su, sus últimos cinco partidos del conjunto larense han sido cuatro victorias de manera consecutiva por aquella derrota famosa que le asestó el Deportivo Anzuate y ya hace cinco jornadas atrás mientras que el conjunto de Llanero luego de venir de una racha de dos empates con una victoria Cae derrotado, su segunda derrota en los últimos cinco partidos destacando y queda con 23 puntos en el sexto puesto, ¿no? De, de la, lo que es la tabla del del clausura, empatados en puntos, por cierto, con el Caracas Fútbol Club tras la derrota ante el conjunto del, del Zulia. Y y bueno, y, y importante esto, ¿no? Llanero se mantiene allí todavía con posibilidades de meterse en ese lote de, de liguilla pre-sudamericana bastante cerca eh, en los puntos pero pero pero bueno, Chayle le quedan dos partidos de debido muerte para enero, por cierto, uno la semana que viene, en la próxima jornada recibirá al conjunto del, del Zulia Fútbol Club eh y, y bueno, esperando que la, sobre todo la afición de, de de Guanare que que el equipo pueda obtener los resultados para para por lo menos ingresar en los últimos puestos de de ese lote y ya sudamericana. En otro cotejo disputado en el Polideportivo Pueblo Nuevo ...el conjunto del Deportivo Táchira... ...un alicaído Deportivo Táchira recibió... ...a otro alicaído... A otro alicaído ...Yaracuyanos Fútbol Club... ...y el partido terminó... ...bueno, con el resultado de empate a un gol... ...Sergio el Barranque Herrera... ...le le da el gol al conjunto Táchira... ...que ya venía... ...ya... ...estaba cayendo desde el minuto... ...47... ...o lo que es 45 más 2 del agregado... ...porque Jesús Benítez había adelantado al conjunto del sorte... ...así que bueno, Táchira tuvo que venir de atrás... ...ante 1.536 personas, pobre. pobre asistencia en Pueblo Nuevo... Eh, ...que bueno presenciaron este cotejo bueno donde Táchira y Yaracuyano con este resultado... No, lo, no consiguen gran gran cosa dentro de lo que es la tabla del clausura y en la tabla acumulada, sin embargo Yaracuyano está un poco mejor posicionado en lo que es la tabla acumulada, pero lo que respecta a la tabla del clausura, el Táchira queda en la posición 15 con 16 puntos, llevan tres derrotas, un empate y una victoria en, en sus últimos 5 partidos con esta con este trajinar, con esta forma de jugar, no pueden no no pueden aspirar a mucho más y Yaracuyanos bueno ha ya, hallado el eh ya peor que ellos solamente tucanes en la posición 17 con 14 puntos vienen empatan venían de tres derrotas de forma consecutiva, así que este empate tampoco es que les ayuda mucho ...ya su última victoria se remonta hace cinco jornadas atrás, bastante lejana y bueno, con una posición eh, en la tabla general ...donde encontramos a Yaracuyano en el último puesto... ...de lo que es el lote de Liga Presudamericana con 38 puntos... ...así que Trujilla, Yaracuyano perdón, tendrá que, que luchar bastante... ...estas dos últimas jornadas por mantener ese puesto... ...porque solamente tiene Reales por Allanero... ...y al mismo Táchira lo que lo tiene son a dos puntos... ...así que bueno, el mismo Táchira con esta pobre campaña que ha tenido... ...aún matemáticamente tiene chance de entrar como lo decíamos, hasta el mismo Vigía que está más lejos de lo que es esta zona cinco puntos, bueno, tiene tiene chance y cerrando la jornada, Michael tenemos que en barinas el Zamora recibió al Carabobo y, y bueno, otra derrota más para el Carabobo y creo que es el que se está acercando a acompañar a Tucanes a segunda división es casi un hecho eso que acaba de decir bueno, el, el conjunto de Nino de Valencia fue a, a barinas a ver si lograron un resultado positivo, cosa que no se dio ...en este caso la gente de Zamora... ...que también tiene rato... ...también sin lograr buenos resultados... ...hoy se aprovechó de un carabobo... ...que eh, eventualmente no se le han dado las cosas... ...dos goles por uno... ...fue el marcador... ...el cuadro de Zamora se adelantó... ...con Evin Sierra al minuto veinte... Y luego, en el mismo primer tiempo, el mismo Buda Torrealba, al minuto 40, logra el empate. Parecía que la cosa se le podía dar al cuadro Granate, pero en el segundo tiempo, Gabriel Torres, al 63, le dio cifras definitivas y un partido finaliza dos goles por uno ante 2.150 personas en el estadio La Carolina de barinas En este caso, Zamora, que respira un poco, le da este oxígeno al cuadro de el eh, que dirige ahora Julio Quintero lo ubica en este momento en la octava posición de la tabla general con 42 puntos prácticamente también asegurando ya un, un cupo dentro de esos ocho que van para la liguilla mientras carabobo no pudo aprovechar el empate que sacó Estudiantes hoy en, en Maracay y en este caso se mantiene la diferencia ahora de tres puntos entre ambos conjuntos 29 tiene Estudiantes, 26 Garabobos falta de dos fechas aún hay posibilidad de carabobo para salvarse, pero no puede ceder más puntos definitivamente en el cuadro de Nino Valencia, de caso Carabobo, que tendrá que recibir a Petar en la próxima fecha, tendrá que ligar también un traspié de estudiantes que recibirá monagas en la ciudad de Mérida en la próxima fecha. Con esto entonces la tabla en este caso rápidamente quedaron así en el caso del torneo clausura Lara con 36 puntos, Mineros con 33 son los únicos que pueden obtener el título actualmente a falta de dos jornadas matemáticamente, Anzuategui tercero 25 Zulia Fútbol Club asciende a la cuarta posición ahora con 24 puntos por encima de Llanero y Caracas que tienen 23 eh, Aragua con 21 luego Zamora y Trujellano con 19 Monagas Estudiantes con 18 Carabobo y Reales por 17 basaba una tabla Tachira y el Vigilla con 16 puntos, cierran Petare con 15, Yaracuyanos con 14 y abajo ya el cuadro de segunda división Tucanes con 8 puntos en la tabla general, de igual forma el Club Deportivo Lara con 77 puntos, ya aseguró matemáticamente esta posición Mineros está ahora en la segunda posición por encima del Garacas, tiene 61 puntos, ambos actualmente están clasificando a Copa Libertadores el Caracas tendría el tercer cupo no con 59 puntos actualmente. Y a partir del cuarto lugar comienza en este caso el lote para lo que es la Ligia Presuroamericana. Suatay con 55, Zulia con 51, Petare 50, Aragua 44, Zamora 42, Trujillanos y Monagas 39 y Araquillanos 38. Luego fuera de este lote están Reales por 37, Janeros 36, al igual que el Táchira, el vigía 33 y Estudiantes 29 puntos unidades estarían descendiendo en estos momentos, Carabobo con 26 puntos y Tucanes que ya oficialmente uh -huh. lo hizo con 21 unidades. El cuadro del ARA y Mineros este hay que decir también que están clasificados ya para Copa Sudamericana, Mineros por ser campeón de Copa de Venezuela y el ARA por ser el primer en el lugar en la tabla general ya oficializado, mientras que los Eh, la Liguilla hoy, de Cultura hoy, del terminar el torneo, se estaría jugando así. Anzuategui enfrentando a Yaracuyano, Zulia, Curco, enfrentando a Monagas, Deportivo Petare frente a Trujillanos y Aragua, Público, enfrentando al Zamora. Liguilla que sabemos que otorgará dos cupos también adicionales a lo que será la próxima edición de la Copa Suramericana. Con eso entonces, cerramos este exhaustivo análisis de la fecha número 15 del torneo clausura. Nos restan solo dos fechas para culminar dicho torneo. En la próxima eh, nota estaremos haciendo el análisis de lo que será la previa de la jornada número 16. Luis Arismendi y Michael Solgarán somos Hatrim Deportes.